Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, eh, Magdalena, eh, se viene hablando bastante、eh, a partir de que el gobierno nacional tiró la idea, la propuesta de ampliar el horario en las escuelas primarias de todo el país.、Eh, ¿Qué posición tiene la Pampa con respecto a esto? ¿Cómo vienen trabajando? Bien, bien. Mira,、eh, la provincia, a partir de, de la implementación de la ley provincial de. De educación 2511,、uh -huh. eh, vino desarrollando progresivamente、eh, la ampliación del tiempo escolar en el nivel, particularmente en el nivel primario, en sus distintos formatos:、eh, uh -huh. en las escuelas de jornada simple, jornada extendida, completa y hogar.、Uh -huh. eh, en este punto, hemos llegado en las escuelas de jornada simple a un 54%、eh, de escuelas. en esta ampliación a través de distintos programas como tienen que ver、eh, Vértice Educativo,、eh, SAG y los talleres en contraturno en escuelas de apoyo a la inclusión. Esto tiene que ver con todas、eh, políticas jurisdiccionales、eh, que se vienen desarrollando desde hace tiempo. Esto se desarrolla por fuera de las 4 horas 15 que tiene comúnmente la escuela.、Sí. Eh, por lo tanto, llegamos a 25 horas 15 semanales. Hay una ampliación allí、eh, importante durante toda la semana.、Mm. ¿Qué se desarrolla en esto? Y atento a que、eh, Nación habla de.、Eh, dos áreas que son lengua y matemática、sí. eh, esas áreas、eh, son transversales para nosotros en todos los espacios curriculares porque no se lee simplemente en lengua son otros espacios también donde hay、eh, lecturas así como también todas las operaciones que tienen que ver con, con la matemática y hay talleres、eh, de robótica también se desarrollan、eh, trabajos de apoyo escolar actividades deportivas inglés、eh, coros Eh, hay varias actividades diversas de acuerdo a los contextos. Y por otro lado,、eh, hay un grupo de, un de importante grupo de escuelas que corresponde a un 36%, que son las escuelas de jornada eh, completa, eh, que también tienen talleres complementarios,、eh, que llegan a 35 horas semanales, como las hogares, por otro lado, que tienen 39 horas semanales.、Mm. Eh, Sintetizando de 178 escuelas de gestión pública, tenemos un 90% en las cuales se está implementando la ampliación, tiempo, la, la, la ampliación del tiempo escolar. O sea que, por lo que me estás diciendo,、eh, la Pampa no necesitaría esta extensión、eh, horaria que está este, meneando el Gobierno Nacional como proyecto. A ver, el objetivo que, que se plantea, no,、eh, nosotros lo venimos haciendo、mm. de forma progresiva.、Claro. Tenemos que llegar al 100% de los、eh, alumnos、mm. y de las alumnas.、Mm. Eh, por eso vamos a seguir desarrollando、mm. eh, en la jurisdicción n o、eh, políticas propias para llegar al cumplimiento、mm. eh, de esto. ¿Es progresivo? Sí. Es como lo hemos venido haciendo. Eh, siempre también analizando el contexto,、eh, los formatos que permitan la organización de la vida escolar y de las familias, ¿no? eh, tendiendo a, a fortalecer distintos tipos de, de saberes, pero también en el marco permanente de diálogo y, acuer y acuerdos en el marco de, de las paritarias docentes,、eh. porque esto siempre ha estado en diálogo, a medida que ha ido progresivamente、eh, gestándose eso t en las instituciones, Eh, ha ido siendo dialogado con, con el gremio, ¿me entiendes? Claro, sí.、Eh, está bueno lo que decís porque una de las quejas,、eh, ni bien se anunció esto, era de la parte gremial diciendo que esto se debe discutir en paritaria y con el acuerdo de los gremios. Sí, sí, siempre, mira, todas las cosas y las. Acciones que venimos llevando a cabo, siempre estamos en diálogo porque sabemos que、eh, es importante tener y, y generar esos consensos para que、eh, la implementación sea efectiva.、Mm, eh, Magdalena, te hago una consulta、eh, de otro tema, bueno, pero tiene que ver con la escuela primaria.、Eh, este año se regresó a la presencialidad, bueno,、eh, en medio de la pandemia todavía, pero bueno,、eh, la、sí. presencialidad total.、Eh, ¿Han quedado alumnos de primaria en el camino que no, no han vuelto a vincularse con la escuela? No, no, en el nivel no tenemos una desvinculación.、Ah. Eh, se están, o sea,、eh, lo que tiene que ver con、eh, la continuidad pedagógica está dada, está generada, no, no hemos tenido、eh, nosotros ese, ese vacío. Sí,、eh, estamos implementando fuertemente políticas, si se quiere, eh, muy eh, focalizadas, contextualizadas,、eh, Haciendo un andamiaje y potenciando、eh, la adquisición de saberes con propuestas、eh, también en contraturno, con、eh, reagrupamientos y demás. Estamos fortaleciendo en este sentido、eh, el tránsito de las tray trayectorias escolares en, en las escuelas.、Ah, bien. Bien, bien. Pero no, no es esto una desvinculación. Bien. bien, Magdalena, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras decir, contar. Si no, no gracias. No,、eh, simplemente agradecer y también en esto. Decir que ante la presencialidad plena,、eh, la escuela se, se encuentra abierta a la comunidad, a los padres, y, y sí realmente agradecer todo lo que se vino haciendo durante la pandemia、eh, y en este tiempo que sin las familias y sin los docentes y nuestros alumnos no hubiese sido posible llevarlo,、eh, llevar este, esta política adelante. Bien. Bien, que tengas buen día, Magdalena, gracias. gracias. Bien. Muchas gracias.